Buenas tardes Ruth, Juan Pablo Bertolini te saluda Buenas tardes Juan Pablo Ruth, vos sabés que nos enteramos a través de, de un medio de información de un diario digital que vos estás en una movida eh, sumamente interesante porque parece que tenés una impresora 3D Ruth, ¿qué, ¿a qué te estás dedicando? ¿nos querés contar? Eh, sí, cómo no, es un gusto eh, en realidad, la impresora 3D es del Club de Ciencias Amuncamapu. Eh, nosotros somos asesores de, de, de ese Club de Ciencias. Y el año pasado, eh, con el apoyo del, del Ministerio de la Producción, eh, que siempre está ahí incentivando la, la, la, la, la alfabetización eh, tecnológica, eh, pudimos adquirir una impresora 3D. Así que cuando surgió todo este tema del, del coronavirus y vimos que en algunos lugares, en varios lugares del mundo, eh, se podía usar la impresora para hacer un tipo de protector facial que complementa las medidas de seguridad que, que utilizan los profesionales eh, de la medicina, las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros, los que están atendiendo a personas con, contagiadas o, o sospechosas, eh, bueno, dijimos, bueno, nosotros tenemos la impresora, también lo podemos hacer. Nos contactamos con el subsecretario de, de Salud y él nos derivó a dos personas eh, y pusimos a disposición... Eh, les, les comentamos esto de, de los protectores faciales y que había otras cosas, por ejemplo, en algunos lugares estaban haciendo algunas, algunas válvulas de respiradores y demás, pero ese es un tema más complejo. Muy bien. Eh, así que sí, eh, armamos un grupo, otro de los chicos que, que están trabajando con nosotros eh, en el Club de Ciencias, eh, Anabela Gómez y. Manuel Simpson, también tienen una impresora ellos propia, así que eh, fuimos viendo distintos modelos, Manu que el más, y Anabela son los que más saben del tema, eh, por ahí fueron modificando diseños de acuerdo a las pautas que nos iba dando eh, la gente de salud. Así que el Ministerio eligió un modelo Y, bueno, ese es el que estamos haciendo, eh, imprimiendo las dos partes para armar esta, esta, este protector facial. La, el ministerio nos alcanza, eh, porque le, la ideal es, es usar un acetato, pero escasea el acetato ese y no se está produciendo. Así que vimos que en muchos lugares usaban radiografías viejas lavadas el Ministerio limpia las radiografías y nos acerca. Radiografías, el elástico que sujeta el protector, que es como una vincha, y nosotros imprimimos, armamos, ellos eh, vienen, los buscan, por supuesto, y no somos los únicos que lo estamos haciendo, el Ministerio pasa, manda un chofer a cada lugar a, a buscar las, La, la producción y nos trae nuevos insumos. Así nomás, es una vueltita que se tienen que dar y les hacen llegar insumos y a la vuelta de, del Club de Ciencias, de tu casa, ¿dónde lo están laburando, eh, en, Ruth? En casa, estamos en casa porque, bueno, por, por esta cuestión del aislamiento eh, social, eh, las actividades, nosotros eh, desde el año pasado tenemos... Tuvimos la posibilidad de, de alquilar una casa para que funcione el club. La casa en este momento no la estamos utilizando, eh, por razones obvias. Claro, claro. Y las actividades que por ahí seguimos desarrollando con los chicos son... son eh, Online, por, digamos, de, a distancia. Claro, digital. Muy bien, muy bien. Ruth, la verdad es que... este, este Está muy bueno enterarnos de que a partir del Club de Ciencias hoy por hoy están integrándose con un montón de otras voluntades este, a, a colaborar y a apoyar a la salud pública provincial de la manera que está al alcance de ustedes. Es una inquietud muy noble, pero el año pasado no te la, no te la imaginabas a esta Ruth, ¿no? ¿Cómo no, hay... no, creo pero... Nadie se le imaginaba esta, bueno, <ríe> creo y, yo. Y, ¿Y cómo es que, que se les ocurrió lo del Club de Ciencias y desde cuándo está funcionando, Ruth? El Club de Ciencias funciona desde el 2008, eh, en realidad desde el 2012, y surgió a partir del, del 2008 que comenzamos a trabajar con un proyecto que se llama Cosiendo Igualdades, que es una máquina... Eh, de coser doméstica adaptada para que lo puedan usar personas que tienen discapacidad motora en los miembros inferiores eh, ah. viste que las máquinas eléctricas todas funcionan con un pedal que regula la velocidad Muy lo bien. que se hizo en, en ese proyecto fue eh, el acelerador que está en el pedal modificarlo, ponerlo en otro lugar eh, encima de la máquina y se regula la velocidad a través de Una vincha que eh, conectada al, al acelerador con una varilla que de esa manera se regula la, la velocidad del motor, de la máquina de coser. Y la puede activar una persona que, que tenga una discapacidad, justamente. Sí, sí, sí, nosotros en, en su momento cuando se desarrolló el proyecto, eh, le, trabajamos con. Nosotros siempre eh, buscamos el asesoramiento de los que más saben del tema, Claro. Eh, en ese momento hablamos con la terapista ocupacional de, de la Escuela de Irregulares Motores, eh, que nos fue asesorando y guiando para tener en cuenta qué era lo mejor, porque uno desde su buena intención y demás, pero desde el desconocimiento decía ah, que lo maneje con el codo, es imposible o con la boca, la persona también quiere tomarse un mate o quiere, o quiere charlar mientras trabaja. Eh, y bueno, y, y resultó este proyecto que realmente tuvo mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y, y a partir de, de ese proyecto que buscaba esto de que nosotros decíamos que, que es una tecnología adaptativa, esto de, de son inventos, avances tecnológicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Claro. Y bueno, puede ser una solución terapéutica inclusive, porque puede ser para terapia ocupacional, o hay personas que lo, lo, util, lo pueden utilizar como, como forma de ganarse la vida. ¿no? Claro, claro, en la vida cotidiana y como una fuente de, de trabajo justamente. Eh, sí. Es de todas maneras una aproximación a... Bueno a poder tener una actividad que le hace más completa la vida a cualquiera, por supuesto. Ruth, sí. la verdad es y que... Es... Bueno, a partir de ahí, de ese proyecto, surgió esto y de la trascendencia que tuvo en el 2008 este proyecto, se empezaron a acercar pibes de las distintas escuelas que también querían hacer lo mismo. Y, bueno, creamos el Club de Ciencias, el, el, el Club de Ciencias no depende ni administrativamente ni pedagógicamente de ninguna escuela, desde el año pasado tenemos sede propia, antes trabajábamos en casa, eh, los sábados, todos los que trabajamos en el club lo hacemos de manera donoren eh, si me permitís los quiero nombrar los que están trabajando en club. Sí, este... por favor, Ruth, cómo no. Bueno, eh, bueno... Manu y, y Anabela, que están, que están también imprimiendo en su casa. Eh, Benjamín y eh, Sebastián son quienes nos ayudan todos los sábados con los chicos en la, en la tarea esta de, de incentivar la, las vocaciones científicas y de buscar soluciones a las problemáticas que, que tiene la comunidad. La verdad es que es una inserción, como habíamos dicho antes, Ruth, impensada en esta situación en la que, bueno, nos encontramos como sociedad, este, cada uno y cada una está poniendo su granito de arena, sea del tamaño que sea, pero esta, esta, esta, haber tenido esta iniciativa y sobre todo tenerla rodando sobre tan claras e importantes premisas está muy bueno, es muy festejable, Ruth, tenerte involucrada en la sociedad, trabajando con jóvenes, con jóvenes este, que buscan de la mano de la tecnología también tener una inserción en el mundo laboral, en el presente ya, porque no hay que hablar del futuro cuando hablamos de personas jóvenes. Eh, y bueno, esto es verdaderamente aplaudible, no parece, no solo porque la impresora 3D está laburando a pesar de la cuarentena, sino porque este, les muestra a los más jóvenes cómo estas capacidades y estos equipos que por ahí este, ya van dejando de ser sumamente raro, este, raros, pueden estar al servicio de las mejores, de las mejores iniciativas, de las más solidarias. Ruth, la verdad es que para mí es un gusto haber charlado contigo un rato, y si te parece te invito a que, a que vos des este, un mensaje final, alguna reflexión, este, o mandes un saludo, un reconocimiento a quien te parezca. Nosotros, sumamos agradecidos de haber este, haberte tenido y habernos interiorizado de cómo fue la jugada alrededor del Club de Ciencias Amun Camapu. Eh, bien, Juan Pablo. Mira, primero que nada decirte que, que cuando yo hablo en el nosotros, en nuestra casa y demás, estoy hablando también de de mi pareja, de Ricardo Caso, con el que hacemos todos estos proyectos. Y, y esto de, de que nosotros siempre decimos que, que el, es importantísima la soberanía tecnológica y es importante que los chicos eh, sean alfabetizados tecnológicamente. ¿Por qué? Porque esas es, eh, son posibilidades que se abren para todos. Y siempre los clubes de ciencia están trabajando sobre la realidad, sobre las problemáticas cercanas. Un chico, una chica, no mira algo allá en, que pasa en el otro lado del mundo. Mira eh, los problemas cotidianos cercanos y busca soluciones. Ese es el aporte que, que los clubes de ciencia y el nuestro en especial pretende dar. Y la mayoría de los proyectos eh, que los las chicas y los chicos desarrollan son eh, tienen un fuerte impacto sobre la sociedad para nosotros es una alegría eh, poder ayudar desde este lugar y siempre digo el que no tiene la posibilidad es de ayudar desde porque hace un trabajo esencial o porque tiene la posibilidad como nosotros de estar eh, haciendo esto para colaborar en la protección de de quienes están en la primera línea de, de guerra contra el coronavirus, que hagan lo mejor, que es cumplir con todas las recomendaciones que dan los organismos oficiales, la gente de salud. Eh, si todos hacemos lo que hay que hacer, esto va a ser mucho más fácil. No va a desaparecer, pero sí va a ser mucho más fácil. Seguramente, seguramente. Bueno, Ruth, te convocamos y te comprometemos a, en un momento más adelante, y cuando ya eh, el tema eh, pandemia y COVID-19 hayan pasado a otro plano, te convocamos para, para seguir hablando acerca del trabajo del Club de Ciencias y de cómo también han encontrado inserción en alguna, en alguna parte, en alguna institucionalidad por parte del Estado, lo que nos contaste de cómo se armaron, de, de cómo se equiparon de la impresora y demás. Vamos a estar en encantados de, de darle un repaso a eso y a poner, de poner en evidencia que son cosas fundamentales, sobre todo pensando en las personas jóvenes que tienen muchas veces mucha predisposición y mucho corazón. Ruth, te, la, te tenemos en la agenda, así que pronto, pronto espero este, te vamos a volver a molestar. Bueno, será un gusto. Muchísimas gracias, Ruth, y que tengas buena tarde, ¿eh? Bueno, ahí estaba Ruth Domínguez del Club de Ciencias Amun Camapu, que se dedica ahora, por estos días, a la fabricación de unas mascarillas que resultan esenciales para las personas que están en la primera línea luchando contra la infección del COVID-19 en nuestra provincia. Enseguida volvemos con un pedacito más que queda de la siesta que nos fue.